Del el Diario del Futuro, un programa con buena gente, de 0 a 2, Rock. 20 minutos para las 2 de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock, en Diario del Futuro, y las 2 menos 20 de la mañana es el momento ideal de la jornada para meterse de lleno en un tema... Como Vamos. el acuerdo entre Chevron y YPF la, Algo la, apasionante eh... la, Los oyentes de ayer El Futuro Agazapados contra Sus radios portátiles Yo solo quiero decir que te admiro Fofaro Pero no por esto, sino porque viste a los Q Antes de que se separen ¿Se separaron? Pues no, claro. no se separan, pero decidieron que no van a girar más después del 2015, porque ya estos son una... Después <risa> del 2015, pasan dos años <risa> todavía. <risa> todavía <risa> está, está la chance de que, de que vengan, ¿o no? Ya estuvieron fue por venir ya. y no fue, no sé, no lo sé. Yo por ahora lo envío a Furfarón. Yo lo que le quiero decir a los oyentes de Día del Futuro es ah, yo voy a lo juro ustedes son pobres y me están escuchando en la radio portátil. <risa> Escuchan por internet, Furfarón. <risa> ¿Por internet? ¿Por internet? Sí, con Pero... una computadora mucho mejor a la que vos podés llegar a Ay, tener, entonces pues, bueno. puede inscribir a sus hijos a las escuelas públicas, y que yo qué sé. Sí, estoy seguro que sí. Que nunca, se confíen, sí. nunca confíen en un egresado del Mariano Costa, es, es, son como los brasileros. Escuchame, bueno, eh, eh, eh, de dar rodeos y andalo Bueno, hoy el New York Times publica una nota que se titula Una extraña alianza en la Patagonia. Mm, que trata el acuerdo entre YPF, Argentina y Chevron. Toda la nota va por eh, alrededor de lo que pasa con Chevron en, en Ecuador. Con lo extraño quizás del acuerdo para lo que eran las políticas del gobierno nacional con este tipo de inversiones extranjeras. Da vueltas por todo eso, pero llegando al final de la nota... Eh, no sé cómo se dice, a tres párrafos del final, y son párrafos cortitos, plantea que eh, Chevron, después de invertir 1.200 millones de dólares, 18 meses después de esto, puede retirarse del, del acuerdo y seguir teniendo un 50% de las ganancias... Del, del espacio que en el cual se realiza el acuerdo, el espacio de vaca muerta en el que se realiza el acuerdo, por en perpetuidad. Para siempre jamás. Exactamente. Eso fue lo que genera una polémica. y que fue interpretado como la Cláusula secreta, porque como sabemos, el, el acuerdo que se firmó entre chevron y PF no fue mostrado en, en te, entero. Podemos ir haciendo los cartelitos de New York Times miente, remeras. No, no. No, ¿No? no creo que 7D? New York Times mienta. Puede ser que haya. ¿No habido, sea, puede ser que sea un error en la traducción de Imperpet. Imper. Petuity, ¿cómo se pronunciará eso? No tengo idea. ¿Para, ¿Para no lo leíste en inglés? Sí, lo leí en inglés. Ah, ellos, la traducción para ellos del. No, claro, porque. Le hicieron el contrato en español y lo tradujeron mal al inglés. Exactamente. Eh. Es como, ¿Se acuerdan de esa película? Creo que era. Eh, una de las de Guy Ritchie, no me acuerdo si Juegos Trampas y Dos Armas Humbiantes y todo esa, que empieza con dos tipos charlando de que en realidad todo el, el cristianismo había surgido de, de un error de traducción, de que una versión del Antiguo Testamento tradujeron joven mujer como virgen y a partir de ahí se armó <risa> y se todo se fue el tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, eh, estos son tres periodistas trabajando en esta nota, igual que, que en los diarios argentinos, sí. tres periodistas para, para escribir cuatro caracteres. Es una <risa> locura Te das cuenta No sirven para nada <risa> Los periodistas yankees Pero son unos mangas inútiles eh. No, a ver Una nota seria, un diario serio, pero lo que salió a responder YPF diciendo que no era verdad lo que dice, que la empresa ni el gobierno ofrecen ningún tipo de cobertura a Chevron por pérdidas y que la capacidad de retirarse a los 18 meses de la inversión es una decisión que deberá tomar la petrolera estadounidense y fue explicada por Miguel galucho en una conferencia de prensa. Lo que se escucha... Eh, Volviendo a la conferencia de prensa, la que hace referencia a la empresa, es que sí, se puede Se puede retirar los 18 meses si hace una decisión y sigue cobrando ese 50%, pero es en la duración del, del, contrato, del contrato. Esa perpetuidad que, o de un lado o de un otro, se confundió en la traducción, eh, hace referencia a los 35 años Que, que tiene el contrato Que si Chevron se, re, se retira Puede cobrar regalías de los pozos Iniciales por so, Pero hasta que finalice la concesión Del área Loma Campaña Que es más o menos en noviembre de 2048 Bueno, igual antes de eso se va a acabar el mundo varias veces Me encantan las notas en inglés cuando aparecen palabras Como mapuche en una nota en inglés Y yo para dentro la leo tipo mapuche mapuche, mapuche mapuche Es que estamos para cosas internacionales sí, para, para, para, para, eso es. fue todo no, no, no, todavía no ah. Pero por favor No, no me están impacientando mapuche. Me, sé yo, mapuche Se escucha raro mapuche. Estoy escuchando raro No Bien. sé, producción, por favor Se escucha raro en mis auriculares eh. Prefiero que me traten mejor No, no, no, esa es tu voz Furfaro, te tenés que acostumbrar Esta voz de mierda tengo sí, a la te puta que me Bueno, eh, entonces Con esta aclaración De todas formas eh, Hubo críticas fuertes a YPF, diciendo que esto era como ceder parte de la soberanía, que era lo que buscaban, eh, sobre todo de sectores de la oposición y lo que es más yendo a especialistas en el tema, más yendo a abogados, fuera de lo que es la crítica por criticar porque a veces es, hay hay liberales que tendrían que estar súper de acuerdo con una cosa, que lo critican como si fueran troscos. y trozcos critican como Van confundiéndose, y lo digo yo que critico Prácticamente el 95% de las cosas que hace este gobierno eh, Pero se podían leer Opiniones Que decían que esta cláusula Del acuerdo entre IPF y Chevron Es una cláusula bastante común En lo que es acuerdos petroleros Un eh, Dio vueltas hoy Por internet la opinión de un abogado Y máster en Derecho del Petróleo Del Petróleo de la Universidad de Oklahoma Nicolás de la Plaza, una persona eh, Arroba Siberial que es Cualquier cosa menos kirchnerista, okay. si uno le. lo que tuitea usualmente, en la que apunta que es una cláusula que se conoce comúnmente como caso fortuito en su, en su traducción, que lo que hace básicamente es que libera de obligaciones a una o a ambas partes, partes si el negocio afectado... Es afectado por una catástrofe natural o un golpe de estado, una guerra, o como se talla en este caso, un cambio de vientos políticos. O sea, si por alguna razón, por un caso fortuito, se deja de cumplir este estado, se ve perjudicada la otra parte por algún cambio político. Bien. Teniendo el antecedente de. de Petrobras, sí. no, no es de extrañar que una empresa que viene a invertir esa guita acá pida algún tipo de seguridad. De seguridad de ese de esa parte de a un cambio que puede venir de la adhesión del Estado que tiene el 51% de de las acciones de PF, como todos sabemos. Después también estas cláusulas son garantías porque en, o sea, lo que explica este abogado para eh, subrayar Que no lo dice como una defensa al gobierno porque quiere defender al gobierno, sino que en el mismo texto de este abogado especialista en petróleo, dice estas cláusulas son garantías porque en Argentina sus funcionarios no les gustan las inversiones extranjeras, ni los extranjeros. Entonces es lógico que si te hacen la vida imposible tengas que hacerles poner una garantía por escrito. O sea, no eso es. Una es una, de, pa, eso es una payasada. ¿Te guste no? o no te guste? Es, el, la, la decisión no es este tipo. No, no viene a defender el kirchnerismo, justamente. No, no, no, no, o sea, a mí también no me parece que. Que es así, hay inversiones bastantes, tenemos una economía muy extranjerizada. Pero bueno, eh, después también apunta que el acuerdo es por el 3,3% 3, 3 del área, que la inversión calculada para este área es de 15.000 millones de dólares y plantea que... Si se van se llevan el 50% de renta de unos 20 pozos que en lo que es la costumbre de estos acuerdos petroleros no está mal y que Chevron probablemente no se vaya a vaca muerta porque el negocio le está. conviene mucho y segundo es bastante importante para Argentina que Chevron esté ahí para atraer a las demás porque si bien es mucha plata la que pone Chevron no es suficiente no, para es la es explotación de la vaca muerta porción muy pequeña Claro lo, lo que está solamente en vaca muerta es como equivalente a todo lo que tiene Exxon, así es, sí. bastante importante y después también que estas cláusulas existen en cualquier contrato petrolero por más que el país Pone como ejemplo este abogado, que no puede ser sospechado de mismo ni nada por el estilo, eh, aunque el país huésped sea Finlandia y que se usa para evitar algún tipo de acto de mala fe o algún tipo de cambio en un contrato. Finalmente, esto es un contrato entre empresas. Sí. Por alguna razón, YPF sigue teniendo un 49% de... De, de privados sí. adentro, sigue cotizando en bolsa, sigue diciendo todo. Eso también depende de qué era lo que quizás uno esperaba cuando se hablaba de estatización. No es una estatización, eso es claro por el principio, y no se tenía que esperar es una que fuera eso. Exactamente, y de, de hecho en la nota del New York Times, si uno la lee, Mapuche. se dice que se podría esperar de un, de un principio que se politizara más la gestión ...de la empresa a partir de lo que pasó con Repsol... ...como pasó con otras estatizaciones... ...probablemente hacen referencia indirecta a Aerolíneas Argentinas... Sí. ...cuando, pero sin embargo al poner a Galucho... ...ay que es una persona bastante reconocida... ...y la forma en la cual fue avanzando... ...se toma como un, una gestión más profesional... ...y más ligada a lo que es la gestión de una empresa petrolera... ...y es bastante importante esto para Argentina... Están las discusiones del el ambiente, el ambiente, lo que uno quiera, pero también vos tenés la discusión de que tenés un hueco de 13.000 13 millones de dólares de importación, son 13.000 millones de dólares que se te van, que es producto de lo que fue la gestión y las decisiones de política energética de, de este gobierno hasta la institución de YPF, principal responsable de... Julio debido, Néstor Kirchner también, que fueron cómplices de Repsol en esta, en este accionar. Vos también, Furfaro, ¿qué hiciste para evitarlo? Yo, yo, no soy, yo no soy el Estado. No, no, no, no. Vos todos estados. Todos somos el, no, estado. Todos el Estado. No te vi manifestar. Hasta los mapuches. Y, mapuche, y entonces mapuche. que tiene una gestión bastante profesional. Y entonces es importante que de alguna manera se empiece a cerrar ese huevo y vaca muerta es la principal. O sea que estamos vía. con Galucho. ¿Qué? Sí con Galucho ah, sí. Ah, ok, genial. También estamos con el señor uh, Richard Lloyd. ¿Eh? Es el, ah, el... el... guitarrista, el, el, el, el integrante de, de, television. de television que no vino a la Argentina. Claro. Que lo dejaron estaba, afuera. Pero por lo, por, por lo que se sabe, el tipo ya está tan pasado que no puede tocar la guitarra. Que no, no, no, es, no, no. En realidad se quedó afuera porque dijo que quería dejar television. Y se... ¿Tenía entendido que estaba en un estado de, de, no, de, de no, salud? No, no señor. ¿No? No, señor. No, es, no es el caso del señor Richard Lloyd. Simplemente sería el hartado de Tom Berlaine. Okay. Eh, lo reemplazó Jimmy Rip. Pero Lloyd sigue cumpliendo años. Tiene 62 años y lo vamos a celebrar escuchando el único tema de los tres disco de televisión que está firmado por él ah, mirá, a medias ¿Qué? con Tom Berlain claro, por sí, no, no. sin Berlain no es television es un temazo Days